Escucho el sonido de una tormenta de lluvia que se acerca. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Dios Todopoderoso, tú concedes gozo y sacias nuestra sed. ¡Qué grande es nuestro Señor! su p o d Es r e absoluto su comprensión supera todo entendimiento. Cantemos y alabemos a nuestro Dios. Él es el que envía las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que p u e d a